Bueno, el, el, habíamos contado la vez pasada que había una versión que decía que eh, iban por un sector y que el próximo sector a atacar, eh, estamos hablando del Gobierno Nacional, obviamente eh, iba a ser el, el, el CONICET, eh, que tanto orgullo eh, nos da a todas eh, y a todos, bueno... Eh, hoy, en torno a esto, eh, a las tres eh, y media de la tarde, eh, hay una convocatoria abierta eh, a trabajadores y trabajadoras del CONICET en la Plaza de la Memoria del Complejo Universitario. Una serie eh, de reclamos que están llevando eh, adelante trabajadoras y trabajadores eh, del CONICET. Pero para poder charlar un poquito sobre esto, estamos en comunicación telefónica con Cintia Rodrigo, eh, que es delegada de Ate CONICET. Cintia, ¿cómo andas? Buen día y gracias por atendernos. Hola, buen día. Sí, gracias por el espacio. Eh, bueno, en principio, hoy 20 de marzo, hay paro, ¿no?, de trabajadoras y trabajadores de Conicet. Sí, así es. Estamos en un paro nacional de 24 horas para, bueno, justamente, es la medida de fuerza que llevamos adelante para rechazar los inminentes despidos de personal contratado en el CONICET. Eh, Cintia, bueno, a, ahí quería apuntar. Digo, ustedes ya están viendo o ya fueron avisadas eh, y avisados de que eh, esos famosos contratos que la, habían sido renovados y que el 31 de marzo eh, se vencen, no, va a ser, no van a ser renovados y va a empezar la... Eh, no quiero decir purga, porque purga por ahí suena eh, hasta bien, sino los despidos sistemáticos en, en el CONICET. Mira. Tenemos la información que tiene todo el Estado Nacional, que es que la semana que viene se van a dejar sin efecto los contratos de las personas contratadas, con el criterio de que el 20% de la planta eh, se reduzca entre un 20 y un 30% en todos los organismos públicos del Estado Nacional. Hoy, a las 10 de la mañana, en Conicet hay una reunión en la cual tienen que informar qué personas son las que se van a quedar sin trabajo. Ese es el nivel en el que estamos trabajando, sin tener en cuenta su antigüedad, su eh, tarea específica, su informe de desempeño, ningún criterio más que llegar al 20%. Y es, esa reunión es hoy, le, le pidieron a las autoridades de los distintos, eh, de las distintas provincias, de los distintos centros, eh, porque fe, eh, Conicet es muy federal y tenemos en todas las provincias tenemos eh, una sede, les pidieron que manden una nómina y bueno, y de hecho ahora, si entran en la página de Conicet Mar del Plata, hay una declaración que sacaron, Eh, de distintos lugares del país, diciendo que no van a acompañar, que no van a ser cómplices de ese ajuste, pero bueno, también resistiendo la, lo que les está pidiendo Jefatura de Gabinete de ministro que es que hoy informen quiénes se van a quedar sin trabajo. ¿Y, y, ¿Y cuál es el criterio? Yo sé que me vas a responder que no lo sabes que debe ser al azar, pero bueno, es importante preguntártelo. Digo, ¿cuál es el criterio que dispone la, la Jefatura de Gabinete para decir, tienen que bajar? Digo, el 20% de la cantidad de trabajadoras y trabajadores. ¿Bajo qué concepto? Es lo que te decía, no hay ningún criterio. En principio, el año pasado se había dicho que las personas que ingresaron en los últimos seis meses, y ahí tuvimos una compañera de limpieza que se quedó sin trabajo, como si la limpieza no fuera importante. Mm. Eh, y entonces ese era el criterio, un criterio temporal. Ahora el criterio eh, es eh, que hagan <ríe> quienes dirigen... El Conicet en cada una de las provincias y les manden una lista. Más o menos es así, porque no hay ningún criterio explicitado, excepto que alguien haga una evaluación y diga bueno me sobran estos, cosa que nadie quiere hacer, porque sabemos que el personal es muy escaso para la cantidad de trabajadores y trabajadoras. Tenemos 29 personas en Conicet Mar del Plata para una planta para tratar todos los este, todos los asuntos de una planta de más de mil personas. Entonces estamos en una situación de precariedad anterior al recorte y ahora con este recorte una irracionalidad absoluta eh, te, te, Recién me lo dijiste, te voy a pedir que me repitas, digo, esa reunión va a ser hoy en Buenos Aires Esa reunión es hoy, sí, el directorio del CONICET es el organismo que decide, digamos sí. y se reúne con el presidente del CONICET que fue designado por Javier Milei que responde directamente al gobierno nacional y bueno, tienen que, eh, les gusta No, digamos, elevar a Jefatura de Gabinete de Ministros esa nómina de, de personal que va a ser despedido. Hay una cierta resistencia, de, de incluso de, de Salamón, que es el presidente de Conicet, respecto de los despidos, pero también está la amenaza de si no acatan las definiciones de Jefatura de Gabinete que, que se intervenga el organismo. Es decir, estamos casi te diría en un amedrentamiento a todos los niveles jerárquicos del organismo del Estado. Sí, aparte sumo a esto una perversidad eh, importante, ¿no?, de, de parte del gobierno, porque dice, bueno, elijan ustedes, eh, dijo a ver a, a quién vamos a echar. Exactamente, exactamente, y además, eh, vos imagínate, si hay personas que trabajan hace más de 10, hasta 13 años con un contrato que se renovaba anualmente, son personas que ya tienen una trayectoria, una estabilidad, deberían uh -huh. tener derechos adquiridos y sin embargo hoy no saben si van a tener trabajo la semana que viene. Sí, corriendo con esta situación que a veces eh, le toca, lamentablemente, no recorrer al trabajador y trabajadora del Estado, que es el, la, la tercerización por contratos eh, muchas veces y la, y la baja efectivización que hubo eh, durante algunos años, ¿no? Sí, sí, tal cual, tal cual. No tenemos estabilidad laboral, hay un régimen de precarización que es de lo que se agarra este gobierno para poder hacer un recorte Eh, con una cuestión muy, eh, como te diría, este, mediática de, de, de salir a, a mostrar logros como si despedir trabajadores y dejar a gente eh, en una situación de, de absoluta este, precariedad fuera un logro, ¿no? El logro de, de echar gente del Estado lo salen a, a publicitar cuando en realidad lo que deberían hacer es empezar por, por casa, digamos, uh -huh. y, y, y realmente atacar los lugares donde hay privilegios, donde hay eh, situaciones de, de corrupción y no en quienes sostenemos los derechos y las políticas públicas de toda la población en Argentina. Eh, digo, ¿y, ¿y cómo es la situación de, de trabajadoras y trabajadores en, de condición en esta situación particular que tiene que ver con proyectos presentados? Eh, Cindy, digo en, en, en esta ocasión, viste que eh, presentas un proyecto, una investigación sobre X cosa. Eh... Sí, yo soy investigadora y tengo un proyecto, de bueno. investigación de tres años, los dos años anteriores, eh, durante el gobierno de Alberto Fernández, se desembolsaron los fondos a partir de diciembre, que es, por ejemplo, en mi caso, el tercer año de este proyecto, como todos, ¿no?, porque las convocatorias son periódicas, eh, no tenemos ninguna, eh, ningún desembolso de fondos, o sea que todas las tareas de investigación eh, funcionan, digamos, sin presupuesto a partir de 2024. Y, de nuevo, este esta convocatoria que es la que termina ahora, que Debería abrirse una para los años siguientes y eso está congelado. O sea, esa es la respuesta. Estamos en una situación de parálisis respecto a todo lo que hace el, al financiamiento y, por lo tanto, a la actividad de, de quienes investigamos. Claro, yo te preguntaba porque aparte de eso, digo aparte de lo que está pasando ahora, eh, imagino que la paralización de los presupuestos eh, para las tareas investigativas eh, del CONICET también va a abrir la puerta para que dentro de unos meses el propio gobierno dice miren, estas personas están cobrando un sueldo y no hacen nada. Eh, digo Porque no investiga nadie, en realidad tiene que ver con el vaciamiento que está llevando el Estado Nacional. ¿Crees que puede llegar a funcionar de esa manera? Mira, yo creo que el gobierno tiene un discurso hacia afuera de desprestigio de nuestro trabajo y, y de justificación de, de sus propios fracasos eh, con una crueldad inusitada hacia quienes trabajamos en el Estado, pero no creo que haya un acompañamiento en lo que es el desprestigio de CONICET porque cada vez que tomamos una medida, cada vez que, que expresamos cuál es nuestra situación, Eh, obtenemos muchísima solidaridad, respect, eh, respaldo comprensión, entonces vos decís bueno, van a venir a decir que no estás haciendo nada yo creo que eh, en cuanto al, a nuestro trabajo eh, es indiscutible que si no tenés presupuesto no podés trabajar y toda la sociedad sabe que CONICET está como, no sé, salió hace poco un ranking ¿no? en un ranking internacional número 20 cuando la NASA está en el número 30 por ejemplo, entonces me parece que es un, un discurso para las redes sociales un discurso para su tribuna, pero pero no creo que puedan avanzar en seguir desprestigiando nuestra actividad y ni nuestro trabajo. Eh, Sinta, hay una serie de puntos que ustedes eh, van a llevar en el día de hoy, van a estar eh, eh, haciendo el reclamo, eh, que está bueno poder ir eh, detallándolos uno a uno. Eh, eh, el primero tiene que ver con la renovación de los contratos eh, administrativos, eso es lo que estábamos hablando recién, contratos que se vencen eh, el 31 de marzo, que el gobierno decidió achicar a tres meses eh, y que eh, digo van a ser parte eh, de, la, de los reclamos que van a hacer. Digo, este es uno de esos, es así, son contratos que se vencen ahora fin de mes así es dentro del estado nacional se vencen 70.000 mil contratos en conicet se vencen más de mil doscientos contratos en 31 de marzo y bueno lo que se está discutiendo es cuánta gente se queda afuera así que sí ese es el primer punto. Digamos, es compartido con todo el Estado Nacional y en particular en Conicet sabemos que se está exigiendo ese 20 a 30% de recorte. Bien. Por otro lado, hablan de recuperación de los despedidos. Digo, En Mar del Plata, lo, los primeros despidos, recién me contabas vos, eh, de una compañera eh, que trabajaba en limpieza ahí en el Conicet. Digo, ¿es ese solo despido o hay más? Ah, hubo dos despidos el 31 de diciembre, por eso que te decía, de los últimos seis meses, uh -huh. que fue la primera decisión del gobierno, logramos que se reincorporara una compañera. Las dos tenían la misma tarea. Insisto, cada vez que lo digo, ¿no? Seguridad, higiene, laboral son fundamentales. Eh, que no haga una tarea de investigación directa no significa que no contribuya a que se realice la investigación en la ciencia alguien que hace limpieza. Entonces, bueno, ¿no? Digo, para que se... Poner en discusión qué es lo importante y qué no es lo importante, eh, tenemos una compañera despedida en, es, en esas tareas. Pero, bueno, ahora están pendiendo un hilo compañeras que realizan gestiones administrativas, de maestranza, informáticas. Es... es, es todo el personal. Eh, Preguntarte también por CIT, es dice aumento del presupuesto para el CIT? Ciencia y técnica, ciencia uh -huh. y tecnología. Es lo que aumento estábamos hablando recién. Porque si no nos dan un refuerzo presupuestario, porque lo único que hicieron fue eh, prorrogar el presupuesto 2023, en julio tenemos que cerrar la puerta, porque lo único que podemos hacer es pagar los salarios hasta julio. O sea, esa es la situación en la que estamos, por eso un refuerzo presupuestario para que siga funcionando el organismo es fundamental. De hecho, el siguiente punto que tiene que ver con las becas, sí. eh, normalmente las becas inician el primero de abril. Con esta crisis presupuestaria decidieron que inicien el primero de agosto. Te estoy diciendo que hasta julio se podría funcionar y patearon el inicio de las becas para agosto, porque evidentemente las propias autoridades de Conchet saben que si no hay un refuerzo presupuestario no se puede hacer frente ni siquiera al 50% de las becas que se van a otorgar Eh, respecto a las que se habían anunciado el, mes, el año pasado. Eh, imagino que la recomposición salarial urgente también viene de la mano eh, de eso y tiene que ver con el atraso que en general todos los gremios, eh, no, no por los gremios, sino todos los rubros, eh, por decirlo de alguna manera, eh, están teniendo donde hay intervención del Estado eh, Nacional. ¿Cuántos puntos abajo están, eh, Cintia? Mira, lo que te voy a decir es que desde el principio de este año perdimos un 20% de la capacidad adquisitiva del salario. Estos es son los números reales, ¿no? Venimos en una picada eh, desde el año pasado y no, no se frena el deterioro salarial de, de trabajadores y trabajadoras de CONICET. Después, bueno, la, la, los puntos de inflación es muy polémico decir cuántos son, porque claro. un día son 10, otro día son 15, otro día son 20, porque con el ritmo de la inflación en el país, pero sí te puedo decir esto, ¿no? Desde el principio de año perdimos un 20% del poder adquisitivo. Eh, preguntarte también, bueno, acá hay otra sigla que te voy a pedir que me traduzcas, eh, que sí. es la efectivización de las altas del CIC, de SIC y CPA. Sí, tendríamos que hacerlo sin siglas la próxima. La, no, no, no, te, de... tendría que haberme informado antes, en realidad. Para... <ríe> no, no, perdón, perdón. CIC es Carrera de Investigador Científico y CPA es Carrera de Personal de Apoyo. Eh, son carreras que se ingresan, como su nombre lo indica, por un concurso, un concurso que tiene una evaluación muy rigurosa y hay un proceso, ¿no? Se, primero se, se establece que hay una, un cargo vacante, ese cargo vacante se concursa, la persona lo gana y después lo asume. Bueno, hubo una serie de concursos durante el año 2023, incluso mil 2022, que no se efectivizaron y son personas que tienen todos los méritos y todas las este, reglas, digamos, cumplidas y, sin embargo, están pendientes de ver si pueden o no eh, iniciar sus funciones, o sea, que están ahí en un limbo. De, de falta de designación por falta de presupuesto, uh -huh. única y exclusivamente falta de presupuesto, ese es, ese es todo el, el problema. Digamos. Sí, sí te, te, te pregunto en torno a eso, la falta de presupuesto tiene que ver con el congelamiento del presupuesto 2023, ¿no? es decir, el presupuesto que ustedes están teniendo ahora es el mismo del año pasado, pero con el nivel inflacionario que veníamos, pero que se profundició diciembre, enero y febrero, es como si fuera la mitad del presupuesto o menos y además vos imaginate que muchas veces quienes hacen investigación en química, en biología, tienen reactivos que son importados, que son en dólares. Digo, no no es una cuestión menor la falta, el congelamiento presupuestario para la actividad científica, ¿no? Tenemos todo lo que tiene que ver con, con nuestra actividad, en muchos casos tiene que ver con, con actividades internacionales o con insumos dolarizados, con equipamiento que se compra que también está dolarizado. O sea, que tengamos el presupuesto congelado hace que no podamos trabajar, literalmente. entonces sí. Eh, es gravísimo que, que no se invierta en ciencia y tecnología. Todos los países que tienen desarrollo eh, tienen una inversión en ciencia básica y bueno, es cierto, funcionamos con un presupuesto del Estado Nacional, somos parte del Estado Nacional, pero eso no significa que no sea una inversión, no un gasto lo que se hace en ciencia. No, no, no, a ver, no, no, no hay duda de esas. Eh, digo, solamente me da, a mí me cuesta mucho... Eh, digo, preguntar cosas que son obvias, supongo yo, eh, digo, pero a mí me parece que es importante poder eh, reforzar siempre estas cuestiones de la importancia, por ejemplo, de las investigadoras y e investigadores eh, del CONICET, en cualquiera de sus áreas. También hay algo que nosotros eh, hemos reivindicado siempre acá, que tiene que ver con la investigación social eh, y, y que el gobierno ha también eh, tomado en sus manos a la hora de estigmatizar, eh, que también es importante, ¿no? Digo, ¿tienen ese temor también, eh, Cintia, de que eh, empiecen a generarse esos espacios eh, de estigmatización por la investigación social. Mira, yo lo que puedo decirte al respecto es que eso es un, un discurso para para su propia tribuna, que es un que es un discurso de, desde el odio, pero que quienes hacemos ciencia sabemos que que bueno que si se hace un recorte va a ser en todas las disciplinas, uh -huh. porque cada una de las disciplinas tiene sus propios mecanismos, sus propios criterios de validez. Y también sabemos que tenemos el acompañamiento de la población porque eh, realmente no es que alguien que te cruzas por la calle te dice, ah, no, vos sos socióloga, como es mi caso, entonces vos no tenés ninguna importancia. Porque la verdad es que vivimos en una comunidad, la comunidad que nos rodea reconoce nuestro trabajo, nos apoya, nos acompaña. Entonces sí hay un intento de decir, solo importa lo que es rentable, pero cuando eso se quiere llevar adelante, por ejemplo, recortar la cantidad de becas, No se recorta lo que quiere el, el gobierno, sino que se hace, primero que nada, un análisis interno. Y entonces no ni siquiera se traduce directamente lo que dice el gobierno, vamos a cerrar las ciencias sociales y vamos a dejar las ciencias claro. eh, naturales. O sea, no funciona así, no funciona así la dinámica de la ciencia. Eso también es una demostración de ignorancia, pero como te digo, es para su propia tribuna. Eh, la, las últimas dos, agradeciéndote la, la generosidad de, eh, de habernos atendido. Recién decías un poquito que eh, si no se aumenta el presupuesto, eh, en, vamos a llegar hasta junio, y en junio no vamos a poder pagar ni siquiera los salarios. Preguntarte las investigaciones que están en este momento eh, en pleno desarrollo, eh, si se pueden seguir realizando, eh, o ya alguna de ellas está, de alguna u otra manera, flaqueando. mira te voy a responder con dos datos claros. Dos institutos de CONICET tenían edificios alquilados en los que funcionaban, se rescindieron los contratos de alquiler y esos edificios ahora ya no, no funcionan más y las personas tienen que investigar en sus casas. Ah. Esa es la respuesta. No, eh, no. Eh, para que vos veas, uno de ellos es un instituto de humanidades, vos podés decir, bueno, las humanidades son una cosa, pero otro tiene que ver con investigaciones de las ciencias exactas. Entonces, si vos no tenés un ámbito donde trabajar realmente, eso es una parálisis de hecho de, de, de tu actividad. Eh, y, y hablar la... de los insumos los no. que se discontinúan no todo ese tipo de cuestiones sí, no no y, y aparte la plata que sale del bolsillo de la de la compañera y del compañero no esto de digo bueno lo hago en casa eh, digo porque lo puedo hacer en casa ahí tenés internet luz eh, y demás que es util, está utilizado en tu casa digamos en la casa de ustedes eh, sí digo, pero y... si metes en el freezer una muestra de una bacteria un virus una célula realmente eso digamos no no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? No No, es no, obviamente. de sostener una investigación en esas condiciones. No, no, obviamente, ya, ya aparte se me, se me mezcla entre gracioso y eh, digo y preocupante esto de que, que haya eh, una investigadora que abra la heladera de la casa y al lado del pollo esté la la bacteria En el freezer porque de, se cayó el contrato o decidió el gobierno rescindir el contrato de uno de los lugares en donde estaban investigándose. La verdad que es muy triste. Eh, Quedémonos con esa imagen para graficar en qué situación estamos. Sí, no, no es, es esa, ¿no? no, no, no estoy exagerando o sí. No, no, no, no estás exagerando. En realidad lo que va a pasar es que no lo vamos a tener en el freezer, sino que esta investigación se va a tardar años de investigación claro, se van a tardar. Claro, claro, sí. Eh, y, la, y la última es, ¿cómo va a estar eh, funcionando la jornada de hoy entonces? Eh, digo, Contame a qué hora va a ser la, eh, el encuentro, Digo, va a ser una, una charla abierta, Digo, ¿cómo va a ser eh, la jornada de hoy, si no me equivoco, en la Plaza de la Memoria, no? Sí, estamos esperando que el tiempo nos acompañe, por suerte está dejando de llover, a las 15.30 en la Plaza de la Memoria, en la Plaza de del Complejo Universitario, estamos convocando una reunión abierta eh, con todas las personas que trabajamos en CONICET y quienes nos quieran acompañar también para, bueno, Eh, visibilizar nuestra situación, vamos a estar con carteles y, y lo que vamos a estar es informando a toda la comunidad eh, cuál es el, el estado en el que estamos y bueno, desde el sindicato, yo como te decía, soy delegada de ATE, estamos haciendo medidas este, desde el mes de enero, vamos a seguir en, en estado de alerta y movilización, así que bueno, esta es una más de las actividades de visibilización. Sí, te agradecemos muchísimo el contacto, eh, te mandamos un abrazo grande. Bueno, muchas gracias por el espacio y el acompañamiento. Eh, ahí pasaba Cintia Rodrigo, Rodrigo, perdón, eh, es delegada de ATE eh, CONICET, el, el reclamo que yo. Bueno, es un reclamo que apenas, ¿se acuerda uno de los tantos que se Perdón, me asusté porque el uno que me a toda velocidad por en contramano por, por la esquina. Eh, eh, Perdón, eh, me, me, me distraje. No, decía que es un reclamo y una um, situación que se había advertido eh, en, en plena etapa de campaña, en donde decían, che, va a cerrar el Inca, va a cerrar esto, eh, y el propio Javier Milei dijo, es mentira, no voy a cerrar nada el CONICET, eh, tranqui que no voy a cerrar nada, bueno. Eh, está apuntando a eso eh, está, a mí yo hablé con gente digo no no es Cynthia eh, hablé con gente eh, que ya lo habían advertido no van por los CDR y después del CDR vienen con Ince digo así que prepárense porque después del CDR vienen con ISET y ahí está eh, eh, hoy 10 de la mañana eh, va a haber una reunión en Buenos Aires donde alguien va a decidir quién se queda y quién no se queda con laburo eh, y encima el, la, el, el sarcasmo y la situación tensa de decirle, che, elijan ustedes, a ver qué compañero de ustedes se queda sin trabajo. O qué investigación queda trunca, ¿no? digo, porque en el medio hay laburantes que trabajan en planteo de, de investigación. Eh, hoy 20 de marzo a las tres y media de la tarde esta reunión abierta en la Plaza de la Memoria de la Universidad Nacional de Marmata del Complejo Universitario, renovación de los contratos administrativos, reincorporación de los despedidos, aumento del presupuesto para ciencia y tecnología, continuidad de las becas, recomposición salarial urgente, efectiv efectivización de las altas de SIC y CPA y restitución del pago de horas extras.